pudo haber sido. El ritmo infertil no se detiene Este es un ritmo ciego que se nos viene Dime de lo que te estoy hablando Vale más en la mano que cien volando ¿Qué es eso? Progreso. ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso A otro perro con este ocurrido Dios ayuda, pero todas las mañanas acá son oscuras No por tu chumabrugar se amanece más temprano Prefiero llegar tarde, pero no en vano por a algún lugar sin saber dónde Ya no llaman las cosas por tu nombre Tu tecnología es la mentira, precisa antes no entiendes si te hablo de la justicia que es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso A otro perro con ese hueso El progreso rompió tu cráneo, te hacen parte del rebaño Prefiero llegar tarde, te lo repito cuando miro Sus cuerpos ya escucho gritos Tirado en el pasto mirando el cielo Con mi tortuga y mi sucio peto Pero la muerte la que mata, yo sé bien eso. El que tanto mata es el progreso. progreso Progreso ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso A otro perro con ese hueso Muerte por unos pesos Esto es mentira y no progreso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 A ah, en Voz Alta, Tierra Culta, México. ¿Siente usted que trabaja cada vez más y tiene cada vez menos tiempo, dinero, deseo, ímpetu? ¿Cree que sus vacaciones son demasiado cortas o demasiado caras o demasiado aburridas? ¿Ha sentido al menos una vez en la vida el deseo de llegar tarde al trabajo o de abandonarlo antes de la hora? ¿Es usted un trabajador autónomo, una especie de freelance y cada vez y cada mes de su vida pende de un hilito. ¿Cuántas veces ha dejado de pagar impuestos por olvido, por falta de tiempo, por cualquier detalle? ¿Ha pensado que las horas que tarda en desplazarse al trabajo y en regresar a casa podrían emplearlas en hacer el amor? Desde qué edad es usted un multimpleado? ¿Tiene seguridad social? ¿En qué piensa usted durante las horas muertas de la oficina? ¿Aborrece a su patrón? ¿Cuántas veces ha ocurrido que, incluso estando fuera del trabajo, solo puede pensar en el trabajo? ¿Sospecha usted que, aun si trabajara los domingos, nunca tendrá una vivienda propia? ¿Cuántas horas de su tiempo libre dedica a mirar la televisión, a ojear un catálogo de mercancías, a gastar su sueldo, incluso a leer, a no hacer nada. ¿Cuántas veces ha deseado estampar en la cabeza de su jefe el recibo del finiquito, del salario? ¿O acaso es usted un producto de bienes inmateriales, un trabajador creativo sin jefe, sin contrato, sin salario? ¿Le estremece pensar que lleva una eternidad sudando la gota gorda a cambio de un estéreo Que nunca usa porque no tiene tiempo para usarlo realiza labores de tres o cuatro personas por el sueldo de una desde cuándo padece usted la nueva precariedad del comunitario duerme bien ha tenido la mala suerte de trabajar para alguien que nunca le pagó por sus servicios desea abandonar su empleo pero teme dar un salto al vacío o quedarse sin jubilación cuántos libros ha dejado de comprar el último tiempo 5 10 porque si lo hace no llegará a fin de mes y aún así no llega a fin de mes se pregunta si tiene remedio todo esto ¿Qué puede hacer pare de sufrir mate a su jefe renuncia ahí le dejo le dejo esas interrogantes sobre el trabajo hoy estaremos hablando del trabajo los jefes los despidos Y la literatura, todo lo que tiene que ver con el trabajo. La música también nos acompaña. Al principio escuchábamos la banda chilena Los Miserables, esta banda punk, rock, eh, con la canción llamada Progreso. Saludamos en nuestro segundo programa de la segunda temporada de En Voz Alta de revista Progreso tierra culta en México, desde aquí desde los estudios de Radio Cartón, en la librería La Rueda emplazada en el barrio chino de Guadalajara, Guanatos, como dice el buen amigo Sergio Fong damos comienzo a un capítulo más de En Voz Alta programa que realizamos en conjunto con todo el equipo de Radio Cartón, decíamos con Sergio Fong, y Lanque que anda por ahí, saludamos a la güerita también que está por ahí, así es que también a mi amigo aquí, Carlos Rodríguez, que está en los controles, y de a todo el equipo de Revista Tierra Culta Atacama en Chile y en México. Hablaremos mediante textos de diversos autores y autoras como Mario Benedetti, Vivian H. M. Chan, que es quien leíamos recién en el libro Escritos para Desocupados. Quiero contarles un poco sobre lo que habla los derechos eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el trabajo. Mire, en el artículo 23 dice, uno... Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una exist existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para defender sus intereses. En el artículo 24 de los derechos humanos, universales del ser humano dice toda persona tiene derecho al descanso al disfrute del tiempo libre a una limitación razonable de la duración del trabajo y las vacaciones periódicas pagadas artículo 25 toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud el bienestar en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. También dice que la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos en matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a un igual de protección social dentro del trabajo familiar. Porque estamos hablando del trabajo, de la literatura, de, de estos jefes que a veces nosotros no queremos tanto, de, de la gente que, que abusa también de los trabajadores, pero a través de la literatura. Estamos transmitiendo en vivo desde radiocartón.com y posteriormente podrás escuchar el audio en www.revistatierraculta.mx. Actualmente estamos transmitiendo en vivo y también por la página de Facebook de Revista Tierra Culta. Quiero leer también un texto que habla, que se llama Que Trabajen los enfermos el texto dice nunca antes como ahora se había vuelto tan necesaria la actualización del viejo proverbio chino si el trabajo lo enferma, deje el trabajo pues, que otra cosa representa la productividad sino una degeneración del empleo una compulsión malsana y una autodestructiva hasta mirarse en el espejo cotidiano multiplicado al infinito miles de solitarios trabajadores de mujeres exactas que ya no hacen el amor de jóvenes consumidos por el desencanto y cuya única esperanza se reduce a que llegue el día de la quincena la noción de futuro es una noción empobrecida su vigencia es de una semana y aún así la gente se sacrifica diariamente por ella por la jubilación o el crédito hipotecario o la cuota vencida del tercolero ¿Dónde irán a parar sus restos cuando de apartado en el cementerio es un fenómeno altamente revelador de esta época suicida? Lo mismo que la reacción de ansiedad laboral con la que responden los asalariados ante las llamadas insistentes de los empresarios de la muerte. Sea previsor, no se convierte en un lastre para su familia. Lejos de escandalizarse o sentir por lo menos escalofrío, Los empleados de marras, los auxiliares administrativos, las recepcionistas, los agrimensores, los celadores, los freidores de papitas, los supervisores de sección, los oscuros oficinistas del tribunal, los que persiguen todos los días la chuleta, se ponen a trabajar horas extras después de escuchar las palabras omnimosas, como si de esa forma agregaran un poco de tiempo a sus cuentas regresivas. Tanta gente sudando la gota gorda para apagar a plazo un departamento o un ataúd de las mismas dimensiones. ¿No es acaso una imagen aterradora? Vamos a la música. Escucharemos la canción enfermo de esta banda de mi amigo Gonzalo y los asistentes. Pasa que yo sufro de columna, migraña, dolor de cuello, sí cadera, pies, manos, 15 adormecimiento de piernas, brazos, escoliosis, mala posición al dormir, espalda, malos sentimientos, malos tratos, desconcentración, insomnio, choque de aire, estrés, predicciones, dislexia, cesantía, infidelidades, quiebras, salud debilitada, carreras, mala suerte en el juego, mala suerte en el amor. Dolores musculares, pérdida de la memoria, malas inversiones, tocadiscos, soberbia, acetato, manías varias, glotonería, castigmatismo, miopía, paranoias, vanidad, desconfianza, inquietud, dobles sentidos, malos hábitos, dudas, preguntas. Sufro también de rodilla, cabeza, alergias, enfermedad del sueño, Hinchazones, ceguera parcial, cataratas, calambres, impotencia, eyaculación precoz, enfermedades derivadas de experiencias traumáticas como accidentes de tránsito, suicidios, pérdidas, abortos, partos, depresiones, postparto, falta de litio, alteraciones, indisposiciones, achaques varios, corazones mal de ojos, alquileres, fetiches, próstata, fetidez, fetido, infertilidad, efervescencia, vehemencia, malos pensamientos, mente cochina, perturbaciones mentales, manía o depresiones, pervertidor, ordinariez, falta de tacto, desubicación, impulsualidad mala leche, amargura, contera, inseguridad, terapia de sueño, fobias, claustrofobias, poder mental, superación, ascensión laboral, autoayuda, problemas con mis superiores, colegas, vecinos... Desadaptación, problemas para conversar, deserción escolar, hiperactividad, pérdida del conocimiento, descontrol... Ataques de pánico, reacciones violentas, mala vibra, adicción, celos, perfeccionista, demasiado optimista, risa fácil, risa nerviosa, tics, palpitaciones, taquicardias, turbaciones, desconocida, malas pulgas, delincuencia habitual, camorrero, problemas con la justicia, fianzas, estafas, malversaciones, libertad condicional, quebrantador de condena, libertad asustida, psicótico, lunático, penitente, culposo, arrogante, borracho, malas maneras, sangre de narices, clasero, culpable, vicios, ardor de ojos, miedo, miedo los colores, el de las vidas, etcétera. etcétera. etcétera. etcétera. The sooner you're born, they make you feel small.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 working-class hero is something to be When the tortured and scared you for 20 odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function you're so full of fear A working class hero is something to be A working class hero is something to be Keep it dope with religion and sex and TV And you think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be This room at the top, they are telling you still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 If you want to be a hero, well, just follow me If you want to be a hero, well, just follow me Ahí estábamos escuchando recién eh, la canción Enfermo de Gonzalo y los asistentes. Esta banda eh, Eh, es una banda que nació al alero del grupo Los Tres y Gonzalo Enríquez es, es hermano de Álvaro Enríquez vocalista de la banda eh, chilena eh, Los Tres y era asistente con un grupo de personas de, de esta banda cuando hacían los shows entonces tomaban los instrumentos y comenzaban a, a hacer eh, sonidos ruido y cosas así y posteriormente eh, comenzaron a recitar poesía sobre eh, esta, esta prueba de sonido que, que realizaban Y entonces eh, conformaron la banda Gonzalo y los asistentes. Escuchábamos la canción Enfermo, un poco de cuando uno habla de, de todas estas cosas que provocan el estrés, el cansancio laboral, eh, a veces porque estamos en lugares que, que realmente no queremos. Y después escuchábamos la canción Working Class of Hero, eh, eh, héroe de la clase obrera de John Lennon, un clásico sobre el trabajo. Quiero leerle. Es, eh, un texto que se llama Genealogía del Ocioso Hay quienes afirman que el ocioso es un vividor y no se equivocan nadie como él siente un amor tan intenso por la vida despreocupado y contemplativo caminante fortuito de valles y ciudades el ocioso parece un sobreviviente del paraíso para él la tierra no es un lugar muerto reservado a las penurias del trabajo ...y el desgaste sino un planeta vivo... ...palpitante y lleno de misterios... ...donde los hombres y mujeres... ...podríamos vivir como reyes... ...o por lo menos... ...como personas... solo ...con solo advertirlo... ...en un lugar de cargar todos los días... ...con nuestro número de... ...cuenta habitantes... ...empeñados en cumplir... ...obligaciones falsas... ...y rehuyendo nuestra propia... ...aunque a veces... terra existencia... Siento hacia el ocioso una gran admiración y una envidia secreta. Me pregunto de dónde habrá sacado su boleto de entrada gratis a las esquinas donde el mundo se escenifica. ¿De qué fuente milagrosa sigue extrayendo tiempo para mirar la ciudad que ya nadie mira? El paisaje cuelga para los ricos de un marco de ventana, decía Benjamín. Por ahí echan todos los días un vistazo mustio y lleno de tedio que le cobrarán más tarde a sus empleados. No al ocioso, por cierto, que renunció a su trabajo para no mirar más la pared de ladrillos que daba a su ventana. ¿Para qué quiere un marco si puede tener la calle? Siempre hay hombres así en las ciudades, vagabundos con aspecto de estar en otras partes. ...sentados durante horas en los cafés baratos... ...donde acumulan conversaciones de voltrones filosóficos. Han reducido su existencia a un mínimo de necesidades... ...y no tienen que pagar un centavo... ...para reírse de nuestro espectáculo cotidiano. La maquinita traga moneda... ...que nos dice quiénes somos... ...qué cosas tenemos que conseguir... ...cuánto tenemos que gastar. Gracias al ocioso... ...la ciudad puede contemplarse a sí misma coleccionar sus atrocidades sin él su existencia no se justificaría hay ciudades afortunadas que conservan sus corrientes de agua grandes ríos que atraviesan y ayudan a los habitantes a descansar de ellas también el ocioso cumple una función importante en el en la ciudad al no dejarse arrastrar por su ritmo trepidante al mantenerse lejos de la marcha y reflexiva del progreso abre un espacio metafísico en bares y cantinas donde se esmera en no hacer nada más que dejarse atravesar como los ríos por las corrientes heracliteanas del tiempo el ocioso hace habitable una ciudad la devuelve a sus dimensiones humanas porque su espíritu es anterior a la ciudad misma En él pervive un alma nómade habitualmente habituada al aire libre y a la vida salvaje, ajena al yugo de las estructuras sedentarias. El suyo es un mundo pleno que no se ha dejado embaucar por la vieja crónica del pecado original. Esa fuente de justificaciones más o menos grotescas que le ha mantenido a unos amasando el pan con el sudor de su frente mientras otros echan pierna suelta a disfrutar aunque el castigo de la providencia por probar el fruto prohibido condenaba a toda la humanidad en los hechos el trabajo se convirtió en la expiación mayoritaria de los que habitan habían nacido por razones impenetrables en una escasa y escala inferior esclavos, siervos, lacayos, peones, mozos, jornaleros a trabajar esta discriminación se efectuó sin ningún criterio ...a veces por decreto divino... ...otras por capricho... ...disfrutando la fatalidad... ...en cualquier caso... ...el mundo se dividió... ...de un lado de los mundanos... ...del otro los que obedecían... ...pero si todos podríamos... ...encaramarnos en los árboles... ...por turnos... y al mismo ...o al mismo tiempo... ...ya se, se vería... ...para cazar nuestras manzanas... ...y de paso... ...compartirlas con el vecino... ...después de todo... El problema del sustento, es decir, la necesidad de seguir vivos, es una necesidad natural que hermana a la humanidad. Entonces, ¿por qué unos cuantos habrían de permanecer siempre sentados mientras otros reciben las órdenes? Vamos a la música nuevamente, vamos a escuchar la canción del trabajo que interpreta el cantante español Rafael, eh, hecha en 1967, y después vamos a SheWork. Hit for the morning, ella trabaja duro por dinero de Donna Summer. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tren y sin fin. Esto mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona grabado sobre su piel ella siempre me acompaña como su amigo más fiel trabajar con nieve y con frío con la fe que ha de triunfar porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar trabajo nace con la persona agravadoso sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel vale más tener confianza luchar por algo mejor trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor que abajo con la persona agravado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más que ¡Ah! para arrastrar la dura cadena trabajar sin tregua y sin fin ismo que una condena que ninguno puede eludir el trabajo nace con la persona el trabajo nace con la persona el trabajo nace con la persona pobona Estamos acá en, en voz alta en transmitiendo por radiocartón.com y por revista revistatierraculta.mx desde mañana tenemos el podcast ya arriba en, la, en nuestra página el de la semana pasada y el de esta semana eh, estamos conversando sobre el trabajo el progreso, los jefes el desempleo y la literatura también la música destinada al, traba al trabajo eh, cada semana estamos acá eh, compartiendo, hablando de algunas cosas que tengan que ver con nuestra vida, con nuestro diario vivir con la historia de nuestro presente eh, esta vez queremos hablar del trabajo como la literatura ha enfrentado algunas cosas sobre el trabajo, en el texto anterior que hablábamos eh, sobre los ociosos eh, decíamos que el, el trabajo tiene que ver con eh, que los ociosos de alguna forma no son los que creen en el en este mandato eh, divino De que de, del paraíso divino de que ellos de alguna forma los ociosos no creyeron eh, no siguieron las órdenes comieron del, del fruto prohibido y los otros se dedicaron a obedecer a seguir las órdenes de un jefe, a seguir las órdenes de un dios y los otros decidieron eh, conocer el mundo, vivir las ciudades. ¿Qué sería si los ociosos, eh, los que relatan los lugares, los que están en las esquinas, los que muchas veces... Eh, se adueñan de ciertos espacios para para contarnos de alguna forma gráfica eh, a través del cuerpo, a través de, de los gestos, a través de, la, de las palabras cómo son nuestros eh, lugares donde habitamos hay un autor uruguayo que nos habla sobre los sueldos Es el autor Mario Benedetti. Tiene un libro eh, maravilloso que se llama Poemas de la Oficina. Eh, casualmente encontré una joya de, la, de este libro. Lo encontré en una librería de libros usados acá en Guadalajara. Y este libro se llama Poemas de Oficina. Ahí lo estoy mostrando para la transmisión de Facebook. Eh, este poema se llama Sueldos. Dice, aquella esperanza que había en un dedal aquella alta vereda junto al barro, aquel ir y venir del sueño, aquel horóscopo de un larguísimo viaje, de larguísimo viaje con adioses y gente, y países de nieve y corazones, donde cada kilómetro es un cielo distinto, aquella confianza desde no sé cuándo, aquel juramento hasta no sé dónde, aquella cruzada hacia no sé qué, es aquel ...que con uno hubiera podido ser... ...con otro ritmo de alguna lotería... ...en fin... ...para decirlo de una vez por todas... ...aquella esperanza que cabía en un dedal... ...evidentemente no cabe en este sobre... ...con sucios papeles... ...de tantas manos sucias... ...que me pagan... ...es lógico... ...en cada 29 ...por tener los libros rubricados... ...al día... ...y dejar que la vida transcurra... ...gotee simplemente... ...como un aceite rancio. También Mario Benedetti tiene un, un poema que habla de estos compañeros... ...que llegan a, a las oficinas y llegan nuevos, llegan a, a instalarse... Y, y, ...y cómo vienen lo, lo, lo, los funcionarios nuevos a, la, a las oficinas. El nuevo. Viene contento el nuevo con la sonrisa juntando, juntándole los labios el lápiz Faber virgen y agresivo el duro traje azul de los domingos decente un muchachito cada vez que se sienta piensa en las rodilleras murmura si sí, señor se olvida de sí mismo agacha la cabeza escribe sin borrones escribe escribe hasta las 7 menos 5 solo entonces suspira y en ese suspiro de modo feliz, de cansancio tranquilo Claro, uno ya lo sabe, se agacha demasiado, dentro de 20 años, quizás, de 25 no podrá enderezarse, ni será el mismo, tendrá unos pantalones mugrientos y, y cilíndricos, y un dolor en la espalda, siempre en su sitio, no dirá, sí señor, dirá, viejo podrido, rezará palabrotas, despacito, y dos veces al año, Pensará convencido, sin creer su nostalgia ni culpar al destino, que todo ha sido demasiado sencillo. Seguimos en la música, vamos con la canción del trabajo del grupo chileno Los Prisioneros. Estamos transmitiendo en voz alta de Revista Tierra Culta acá desde los estudios de Radio Cartón, una radio que está en la librería La Rueda de Sergio Fong, en Viciliano Sánchez, antes de llegar a calle Pavo y Federalismo, ahí se encuentra esta librería Es un espacio que está abierto, de repente se escuchan camiones, se escuchan ahí vehículos que pasan, personas que eh, vendiendo, por ejemplo, ahora va pasando el transporte público, eh, es un espacio abierto, como les decía, en donde pasa constantemente gente trabajando. Saludar a, a cada una y uno de ustedes que se encuentra eh, haciendo una labor, eh, a los artistas que nos escuchan, por ejemplo, eh, a saludar a Oswaldo Gianelli que está en Huichapan, Hidalgo, eh, trabajando De, la, de las artes y la cultura de la, de la zona y que está desarrollando una labor cultural importante y que trabaja constantemente en el desarrollo de una mejor eh, eh, ciudad en el desarrollo de un mejor lugar a través de, de su trabajo cultural eh, ...también quiero saludar a Isra Soberanes... ...que está conectado por ahí a través de Facebook... ...a Gloria Cepeda allá en Chile... ...también saludar a Colombia... ...que también que nos llegan acá los saludos... ...saludar aquí a mi compañero Carlos Rodríguez... ...que está trabajando él en, en su labor de controlador... ...aquí en la, en la radio... ...es una persona muy relajada... ...no es para nada controladora... ...pero sí controla muy bien aquí los, los, los, los equipos de la, de nuestra radio... ...es Balanqué también que está ahí moviéndose constantemente... Eh, quiero leer un poema de, de, de Mario Benedetti Que se llama Kindergarten Dice Vino el patrón y nos dejó su niño Casi tres horas nos dejó su niño Indefenso Sonriente Millonario Un angelito gordo y sin palabras Lo sentamos allí Frente a la máquina Y él se puso a romper su patrimonio Como un experto desgarró la cinta Y le gustaron efes Y paréntesis, nosotros, satisfechos como tías, lo dejamos hacer, después de todo, solo dice papá, el año que viene, dirá, estás despedido, y no seas idiota. Ese es un poema de que habla sobre cuando los jefes abusan de lo, de los trabajadores y, y dejan, por ejemplo, a, a, a los hijos con los, con los trabajadores ahí, cuidando cuidándolos, que, que, que estén... En, eh, en las faldas de, de alguna persona que está laborando Me ha tocado ver esas situaciones, como también vivir situaciones eh, no muy agradables con respecto a, a la vida laboral. Eh, contarles que hace ya más de un año que, que dejé mi trabajo en Chile, eh, me, me trasladé hasta Guadalajara y si bien muchas cosas que, que viví fueron eh, notables, muy buenas, pero también Eh, otras que no fueron tan tan buenas pero también así como muchas personas hoy día que quizás están escuchando en la, en la, en la radio eh, podemos eh, reflexionar sobre lo que estamos viviendo cómo estamos llevando nuestra vida si en realidad lo que hacemos lo hacemos para vivir o para sobrevivir es como cuando también alguien decide estudiar también ¿para qué decide estudiar? Decide estudiar porque quiere realmente ser... ...ganar mejor dinero... ...tener un empleo... ...solamente eso... ...no es necesariamente eso... ...el estudiar significa aprender... En ...los sistemas actuales del mundo... ...los sistemas capitalistas... ...que, que existen... Eh, ...estos sistemas neoliberales también... ...nos enseñan que... ...que educarnos... ...es de alguna forma... ...aprender... Eh, ...una materia en específico... ...que tengamos una forma más tecnológica de, de funcionar y que seamos expertos en algo como un engranaje de un gran reloj para que una industria una empresa funcione estudiar prepararse tiene que ver con un desarrollo humano el desarrollo de querer ser mejor y entregarle algo mejor a nuestra sociedad vamos a escuchar la última canción es una canción de una banda argentina que a mí me, me encanta y es para ya ir cerrando porque a la vuelta llegamos para despedirnos del, del programa dejo con ustedes a los auténticos decadentes con la canción La Guitarra a mi techo e mi comida Porque yo no quiero trabajar no quiero ir a estudiar no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar no quiero ir estudiar no me quiero casar Y en la cabeza teña la voz del viejo te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te aprendes que con que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de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 No me quiero casar y en la cabeza tenía la voz de me vivía que me sonaba como un rulo de tambor Voz mejor que te afeites mejor que madures mejor que labures ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Voz mejor que te afrentes mejor que madures mejor que la vueles ya me cansé de ser de dinero Voy a ponerte esa guitarra de Nos puedes seguir sintonizando de aquí en adelante y todos los otros programas que tiene Radio Cartón. En www.radiocartón.com puedes revisar también este audio de este programa y de los anteriores también en www.revistatierraculta.mx Saludamos a todas las personas que están ahí a través de Facebook eh, siguiendo la transmisión en, la, en Radio Cartón también siguiendo la, la, la señal y conociendo conociendo un poquito más sobre literatura, trabajo y todo lo que concierne a, la, a las formas de entregar nuestro tiempo por un salario digno, por una forma de hacer la, eh, la, nuestra vida eh, mejor y que no te olvides, siempre el trabajo tiene que ser para ...para que te dignifiques, para que no no un, un lugar de abuso. A veces me llama la atención que, que, que en ciertos lugares eh, aparecen eh, empresas gigantescas... ...y los habitantes de un pueblo, de un lugar, de una ciudad... ...son los que trabajan para esas empresas y, y lo ven como una gran oportunidad... Gabriel Mistral planteaba de que siempre estamos a la espera de un gran dios salvador este dios que nos va a venir a salvar el de la economía por ejemplo en la minería en chile en Perú aquí mismo en, en México siempre se está pensando que viene el dios de Estados Unidos el dios canadiense a, a salvarnos ya instalar sus grandes empresas para poder darnos un poquito de bienestar Eso no es el camino. Quiero brevemente leer un, un texto que habla sobre eh, los ancianos y la jubilación. Al trabajo se le ha concedido en todas partes el lugar de la identidad. Nos atareamos para ser alguien a la vista de los demás. Y si el trabajo es la única forma de realización personal, entonces la jubilación se, se convierte en una repentina supresión del rostro, la entrada espiritual. En la existencia sin mérito. Por eso, para muchos jubilados que nunca fueron educados en el uso fecundo de su tiempo, el retiro es como un arribo anticipado a la fosa común. El asunto empeora cuando son despojados de sus fondos de retiro, hoy expuestos a las veleidades de Wall Street, también llamadas fructosas fluctuación también llamadas fluctuaciones financieras. La economía de mercado desprecia la vejez a la torpeza, a lo maniaco y a lo improductivo, tanto como la despreciaban los jóvenes del libro diario de la guerra del cerdo, la perturbadora novela de Bioy Casares, argentino, donde un batallón de muchachos se empeñaba en exterminar de una vez por todas a los ancianos. No veo diferencia alguna entre el cinismo soslayado de, un, de este sistema de locura y fraude en el que vivimos su crueldad implícita y aquella cacería sin cuartel de viejos lentos y encorvados por las calles del mundo después de haberle exprimido hasta el último centavo la sociedad despacha al jubilado hacia la muerte por la puerta de atrás desnudo, sin nada ha dejado de ser empleado y consumidor ahora es un ocioso y de él lo único que interesa al banco es especular con sus ahorritos en sus casas si la tiene y si la pierde todo en un revés bursátil que más da el viejo estaba a un paso de la tumba quiero enviarles un abrazo gigantesco agradecer la posibilidad de que nos den un espacio en sus vidas con este programa gracias por tu tiempo y nos encontramos próximamente aquí en radiocartón.com y puedes revisar como te decía este audio en www